Hola Marta, hola Sandra, soy Jairo, hoy es viernes abril 24 de 2015 son las 5 y 35 de la tarde cuando estoy grabando este audio les pido excusas, yo quería enviarles ayer jueves, la información solo que he tenido uno, un par de días un poquito movidos bueno, qué es lo que me interesa por ahora eh, he estructurado, modificado el contenido de la página donde básicamente se han creado unas 5 nuevas secciones eh, la primera de ellas es próximos temas en la cual me gustaría vieran, evaluaran, a ver cómo les parece esa sugerencia de temas. Como se dan cuenta es un número bastante interesante de temas relacionados con sexualidad, los cuales pues nos puede dar para desarrollar contenidos por un buen tiempo. De todas formas me gustaría que lo leyeran detalladamente y si consideraran el adicionar otros temas que muy posiblemente los tengan ustedes a, a tener bien presentes, me los hicieran llegar por correo electrónico para agregarlos. Básicamente esto es para motivar precisamente la suscripción al podcast y generar enriquecimiento del contenido. Preguntas frecuentes, esto hace referencia a las posibles preguntas que considero pueden tener la mayoría de personas que consideren el vincularse a, al podcast como tal, a la membresía. Me gustaría que ustedes también evaluaran y, y se colocaran en los zapatos de una persona que se diera la opción de considerar el suscribirse o no. Las preguntas frecuentes ayudan bastante a estos elementos. Zona VIP es la zona donde la cual las personas se suscriben con su correo electrónico y su contraseña. Inicialmente hay una suscripción gratuita por dos días y la eh, mensual o de acuerdo al plan que se adquiera puede ser mensual, trimestral o semestral, permiten el acceso. Productos VIP, esto es súper importante básicamente aquí lo que yo quiero es hacer alianzas con personas o establecimientos comerciales que puedan ofrecer productos que a este nicho al, al cual nosotros le vamos a llegar le interesen. en primera instancia pues estamos obviamente nosotros, ahí yo coloqué establecimiento comercial Centro Íntimo de Bienestar básicamente esto es un enunciado falta todavía colocar más detalles como el logo o el link a la página oficial y también el, el, el ítem de profesionales que también las coloqué a ustedes, a Sandra y a Marta Eh, también hay una opción con una chica, Jacqueline, que trabaja eh, fotografía erótica con mujeres, que es una recomendada de Sandra, entonces con ella estoy pendiente de hablar a ver cómo qué tipo de alianza podemos hacer. ¿Cuál es el objetivo de, de estos productos VIP? La idea es que podamos ofrecer bonos de descuento en los servicios o productos que tienen nuestros aliados. No necesariamente tiene que ser en todos los productos o servicios, sino por ejemplo pensando en el caso de Marta, por ejemplo, que la línea de lencería, que ella ofrece un descuento del 5 y el 10% únicamente en la línea de lencería o si lo desea en todos los productos, eso ya es una decisión de cada quien, pero lo que sí yo quiero es que el, el, la persona que se suscriba al, al podcast, a la membresía, tenga esa percepción de valor de que al, por el solo hecho de estar vinculado a la comunidad, pues tiene unos valores adicionales extras. Entonces este es un puntico que con cada persona que que tengamos en la eh, como aliado podemos definir adquirir membresía VIP es otra sección básicamente esto es para dar la opción de compra de la membresía que está en un mes tres meses o seis meses eh, una de las opciones que queremos dar es dar la opción de que paguen en moneda local y para eso necesitaríamos pues tener aliados en, en, en ciudades o en países ya les voy a explicar esto cómo lo podemos hacer ustedes de hecho si lo desean pueden con sus clientes actuales eh, ofrecer esto yo les voy a explicar en, en otro audio más detallado cómo se maneja esta información y la última sección es la de acerca de donde realmente estamos es el equipo de generadores de contenido de este espacio entonces esto era lo que les quería compartir por ahora en un posterior audio les voy a explicar cómo pienso manejar los dos primeros episodios que grabaríamos el martes para que eh, de aquí al martes pues podamos desarrollar esos contenidos en nuestras mentes siga